Eh, la verdad que es una nueva jornada vergonzosa del Estado rionegrino, nuevamente nos han convocado para no tener una propuesta sobre la mesa y sí tener sobre la mesa eh, nuevamente informes de la pesada herencia y deudas que eh, ha dejado el gobierno anterior del mismo color partidario, ¿no? eh, eh, donde nosotros expresábamos que en esa transición que hubo en el Estado nos habían asegurado el pago del aguinaldo de manera íntegra y los salarios del mes de diciembre. Bueno, eso finalmente no se estaba cumpliendo. Eh, por otro lado, la noticia de que no hay propuesta salarial nos deja a los estatales Río Negrino, nos hunde, eh, la verdad, bajo el límite de la pobreza. Un 90% de trabajadores en la provincia eh, va a estar bajo el límite de la pobreza y entendemos que en décadas... En décadas de la provincia de Río Negro no se pasaba por el estatal, no pasaba una Navidad y un año nuevo de esta manera sin tener aumentos eh, salariales por dos meses. Se está hablando de una inflación de alrededor del 30%. Sí, por supuesto, y más. También se habla de que puede ser mucho más. Eh, lo que no podemos entender nosotros es esta falta de financiación. Eh, nosotros recordemos al ministro Weisberg, decíamos eh, en su momento eh, que no comía huevo para no tirar la cáscara, ¿no?, de, de lo tacaño que nosotros expresábamos en la función pública, pero parece que Gabriel Sánchez directamente no compra los huevos, eh, porque no hay una sola oferta salarial un porcentaje mínimo al menos para poder seguir manteniéndose acumulativo y que puedan tener eh, mes a mes un, un aumento en el bolsillo. Cómo lo tomaron? Sabemos que bueno, que el gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? Están lo que la, la última que tiran es directamente hacia eh, la gestión de Aravena. Sí, sí, eh, la verdad que eh, se tira eh, esta situación Eh, monetaria anterior, con más de 30.000 millones de deuda. Eh, nosotros vamos a esperar ahora el 8 de enero, que es la nueva reunión que nos han propuesto en el día de hoy, y bueno, esperemos que eh, comencemos ya a transitar un, un nuevo eh, un camino donde se empiece a dar relevancia al, al salario estatal y que se deje de ajustar. Eh, no, no puede ser que por un lado en los medios de prensa se diga que no están de acuerdo con las medidas de Javier Milei, pero cuando vamos a la realidad están aplicando exactamente el mismo ajuste que está aplicando a nivel nacional y ojo al 31 de diciembre que no nos encontremos también con miles de despedidos en la provincia de Río Negro. Hemos presentado notas y hemos dejado expreso en acta que rechazamos todo tipo de despido de cualquier modalidad de contratación del Estado y que pedimos la renovación automática de los estatales rionegrinos. ¿Había no han tenido ningún informe de despido? Bueno, hasta ahora nada formal, sí, al, algunos, eh, algunas comunicaciones informales de funcionarios hacia empleados de que no se le renovará eh, el contrato, pero nada formal hasta el momento, así que vamos a estar atentos. Nosotros ya nos declaramos en estado de alerta eh, permanente por este caso y también por el aumento salarial. Bueno, definiremos eh, a partir del 2 cuáles son los pasos a seguir. Vicente, ¿cuáles son las expectativas del gobierno para el 2024 en términos financieros porque se reúnen nuevamente en los primeros días de enero? Bueno, las expectativas tenemos que decir que son negativas, no van a trabajar en base a ningún índice de inflación, eso quiere decir que van a ir decretando los aumentos a medida que eh, los porcentajes que ellos deseen o que ellos crean que puede ser, eh, va a ser un año... Eh, un año y cuatro años, diría yo, duros para los estatales rionegrinos, donde tenemos que estar unidos y dar las luchas que tengamos que dar, porque somos los trabajadores estatales quienes, quienes llevan adelante el funcionamiento de todas las, las decisiones políticas de un gobierno y que también son quienes llevan adelante el funcionamiento de ciudades, de la propia provincia, eh, todo lo que sea para la comunidad.